Tu simbólico nombre de Cecilia Vamos a escuchar un ratitito esto, eh? que es el genio musical Por tu simpático rostro africana Canelado dos se admiran los matices de un vergel Y por tu, y tu talle de abril Bueno, está hablando Silvio Rodríguez, ¿no? Está hablando de Santa Cecilia, en realidad. Eh, ayer, ayer 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, que creo como muchos, o casi todos, o todos sabemos que es la patrona de los músicos y uh -huh. de la música. Eh, por eso se me ocurrió, encontré esta perlita, y después otra también encontré sí, perlita, sí que cuando la pongas, Lucía, también subila un poco, así la escuchamos al principio. Eh, hablar sobre la música, sobre esta maravillosa eh, creación del arte que es la música, ¿no? Es una de las expresiones más quizás más extraordinarias, más fabulosas del ser humano, al menos para mí no y para tantos. Eh, ...es parte de lo que nos hace ser... ...seres humanos... Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, ...no tiene la explicación... ...que tiene la escultura, la pintura... No, no, no, no. ...en el arte por lo menos... no ...todas las culturas... ...todas, uh -huh. todas, todas las sociedades... ...desde las más primeras civilizaciones... ...hasta las actuales... ...crean, crearon... ...y seguirán creando música... ¿sí? ...de hecho los instrumentos musicales... ...Oscar, están uh -huh. entre los objetos... ...más antiguos que se encuentran... Y diseñados por el hombre Por ejemplo, eh, se han encontrado flautas de hace 37.000 años 37.000 años de antigüedad Y probablemente haya algunas más antiguas ¿no? Con respecto a una definición Que no, no me pareció para nada ni interesante Ni, ni que sume nada uh -huh. a este pequeño relato mío Podría decirte que es más fácil sentirla y reproducirla sí, a la música que explicarla. Sí. sí, no, es imposible. O que definirla en realidad. Porque si no vamos a caer en estos lugares comunes, uh -huh. que es la combinación de sonidos y de silencios. No, claro, sí. Y esto lo sabemos todos uh -huh. en realidad. Pero en esa combinación de sonidos y silencios hay tanta, tanta, tanta variedad Bueno, eh, buena parte de las culturas, por no decirte que todas las culturas Tienen manifestaciones humanas, tienen manifestaciones musicales ¿no? Algunas especies animales también, Oscar, son capaces de producir sonidos en forma mm -hmm. organizada sí, sí. Pero lo que define a la música de los hombres No es tanto el ser una combinación correcta o armoniosa o bella Eh, de sonidos como el ser una práctica humana dentro de un grupo social uh -huh. porque es dentro de un grupo social claro, donde este, claro. esto tiene lugar independientemente de lo que las diversas prácticas musicales que ya te digo es enorme ese mundo y ese universo eh, tengan en común es importante muy importante diría, no perder de vista la diversidad Por ejemplo en cuanto a los instrumentos sí, sí, Utilizados claro. para producir música ¿no? la, la, la variedad también es de un universo Casi inalcanzable Uno puede producir música con dos palitos Sí, sí, claro, ¿sí? claro. Eh, eh, También la diversidad En cuanto a las formas de emitir la voz uh -huh, Que también es otro instrumento uh -huh, ¿no? sí, musical sí, sí. En cuanto a las formas También la diversidad En cuanto a las formas de tratar el ritmo Y la melodía claro. Eh, y por supuesto el lugar que ocupa la música en las diferentes sociedades humanas uh -huh. ¿no? todo esto no lo podemos perder de vista no. No, esta no, no, no. enorme diversidad también. sí eh, por ejemplo, no es lo mismo la música que se escucha en una celebración religiosa uh -huh. que la que escuchamos en un anuncio sí. publicitario, en sí, una propaganda sí, sí, sí, sí. o la que se escucha en una y se baila en un sí, sí, uh -huh. lugar de eh, una discoteca, digamos. Eh, la mayoría de las definiciones de música solo toman en cuenta algunas músicas producidas durante determinado tiempo uh -huh. o durante determinado lapso en Occidente. Ajá, claro. Sí, Ahí, en otra, Occidente. Toda una historia mundial. Creyendo que es las características no. de esa música claro. de Occidente uh -huh. son universales. Uh -huh. Y no es cierto, no, no, no es no. cierto eh, pensar que esas músicas producidas durante determinado lapso en occidente son universales, es decir, que son comunes a todos los seres humanos de todas las culturas y de todos los tiempos. No, eso y es de una una versión tiempos. del mercado de la, eh, de la música. Sí, absolutamente. <risa> no de la historia. Digamos, y por la preponderancia uh -huh. occidental, europeo, okay. europea, occidental, digamos, de la historia del hombre, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué pasó ese 22 de noviembre buscar y qué tiene que ver santa cecilia en todo uh -huh. esto que encontré un relato de lo sucedido con ella hace tantísimos años que me pareció muy interesante y, y, y oportuno compartirlo uh -huh. por eso lo traje no eh, nos tenemos que nos tenemos que ir nada menos que a finales del siglo 2 después de cristo buscar uh -huh. La religión cristiana todavía no era del todo aceptada en aquel Imperio Romano, ¿sí? Antes cuando hablamos de Olimpia, ¿te acordás que conté que ya para finales del siglo IV y V después de Cristo ya el Imperio Romano había adoptado uh -huh. la religión sí, sí, sí. cristiana, ¿no? En aquel comienzo, en aquel principio del siglo 2 Eh, no estaba del todo aceptada Y una joven Una joven devota que se llamaba Cecilia Fue obligada por sus padres A casarse con otro joven De la uh -huh. misma sociedad Obviamente Patricia eh, Este joven Se llamaba Valeriano Al poco tiempo Luego de ser respect respectivamente el, el jovencito este Instruido y Ajá. bautizado En la fe cristiana Por sí, el papa de entonces El sí. El joven este adoptó la religión de su mujer uh -huh. O sea, se hizo cristiano Recordemos que Roma en aquel momento era un politeísmo claro, claro, eh, Exactamente, sí, sí. o casi la sí. copia exacta del politeísmo griego uh -huh. Solo le cambiaban los nombres sí, sí. a los dioses, sí, sí, los dioses ¿no? sí. eh, Una vez que se convirtió este joven valeriano se junto con un, un hermano de él se encomendaron la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos, sí, había una prohibición en aquella sí, época, en el sí. comienzo del cristianismo que a los muertos cristianos no se los debía sí, sepultar sí, que era una humillación sí, atroz sí, claro. atroz eh, este joven con su hermano se dedicaron a esto a empezar a enterrar a los cadáveres cristianos Desde luego que esto les trajo gravísimas sí, problema, gravísimas consecuencias, fueron arrestados, obligados a enunciar que solo adoraban a Júpiter, Júpiter era el Zeus para los romanos, el máximo dios, jamás de, aceptaron hacer esto y ante la negativa fueron torturados y condenados a muerte. Hasta ahí lo que le pasó a Valeriano, ahora lo que le pasó a Cecilia. Le llegó el turno a Cecilia, que también fue arrestada y obligada a renunciar a la religión cristiana del momento. Sin embargo, ella también se negó, diciendo que prefería la muerte antes de renegar de su verdadera fe. Eh, fue trasladada un... un, un un tipo de tortura increíble Oscar, fue trasladada a un horno caliente para que la sofocación y los gases terminaran de convencerla de que debía renunciar a la fe cristiana eh, no pasó ella no renunció a pesar de semejante tortura lo único que dice la historia que ella hizo fue cantar loas a Cristo y fue condenada a muerte eh como fue condenada a muerte, la decapitaron, ¿cierto? Los tiempos cambiaron, uh -huh. indudablemente, y la religión cristiana y católica posteriormente comenzó a ser tolerada e uh -huh. instalarse sí, claro. con una fuerza impresionante eh, eh, a partir de un edicto firmado por un emperador ya romano cristiano un emperador romano cristiano que fue Constantino I en el año 313. Después fue declarado culto oficial años después del uh -huh. imperio romano. Eh, y finalmente en 1594, o sea, más de mil años después, un papa, Gregorio XIII, la nombró a Cecilia como patrona de todos los músicos y de esta maravillosa experiencia artística que es la música. Desde ese momento hasta el día de hoy, realmente es una fecha que uno recuerda. Sí, sí, sí. Se celebre, se la homenajee o no pero hay casi nadie deja de saber que el 22 de noviembre es el día de la música. Bueno, hasta acá este pequeño relato sobre la música y un pequeño homenaje a esta maravillosa expresión humana. Colgrijo en seno que reclama su pareja, señalando estoy aquí fares y la, fa dos y la son así. Déjalo todo y sígueme Trinaba mágica La voz del músico Pariento música Música En ti de música en la voz i si, si la som ah. A consecuencia de un osa da pirueta que vinte interpreté salvo con frialdad. Mi fa mi redorre re, mi fa. Mi corazón corazon a volar com un cometa presintiendo que rondabas por allí. Fa so fa mi redorre re, mi. Y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote sol, la sol, fa, mi redoré y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió a por mí fa, re, si, la, fa, dos, si, la, sol, sol, la, si.